Hola, ¿qué tal? Buen día, Lauti. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo te、Todo、trata、bien. la lluvia? Bien, bien, porque estoy e l reparito. No tenés、eh, pelo largo en este momento de tu vida, entonces por ahí eso no se complica, ¿viste? Que a, a las personas、ah, que. p o d o s decir por la cuestión pomposa, Claro. Que, pero cuando yo tenía el pelo largo, lo mejor que te podía ocurrir era tener mucho volumen en el pelo. ¿En serio? Claro. Sí, sí. O sea, porque el rulo、eh, se arma más. y... y el y, rulo se arma más y todo. Y además, acordate de esas cabelleras ochentosas. Claro, cuando... sí. Espectacular, claro. qué lindo. Dao, Buen look. Yo daba. Hacíamos. Este, había una forma que era masajearse el cuero cabelludo en círculos. Ah, muy bueno. Para lograr que el cabello se, como que se. Se tomaba volumen desde la raíz y entonces todo quedaba más levantadito, así, ¿viste? Muy bueno, muy y bueno. Y como nada, tipo, no sé, como una cacha bola te quedaba la cabeza. ¿Y vos、Redoncita? tenés rulos、eh, naturales? Yo tengo rulos, rulos、eh, grandes,、claro. digamos, no son rulos chiquitos. Chiquitos, muy bien. Sí, sí. Muy bien, me gusta eso. Este, sí, bueno, ahora, ahora está cortito el cabello. <risa> <risa> es más está... cómodo también. Sí, pero además me gusta. o s e a He tratado de ir respetando lo que me gustaba en cada momento. Está bien, está bien.、Eh, lo único que por ahí a veces digo, ah, qué lindo volver a tener, pero algo no tengo paciencia para、claro. dejármelo porque el intermedio no me lo van. Y siempre uno pasa por una peluquería que está abierta. Sí, en dice, algún momento. Y y o hace un montón de tiempo que me lo corto yo, así que、claro. nada, es como que me tiento, me aburro o lo que sea y chuc, me corto y me corto y me corto y ahí vamos. Pero bien, bien, de... este, así que en la cuestión del de cabello y la lluvia no tengo mayores dificultades. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Vero? <risa> Mira, hemos tenido noticias con respecto al cumplimiento de la ley 27.636 de promoción al empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero.、Uh -huh. en lo local, este, así que bueno, celebramos y nos ponemos muy, pero muy, muy contentes de que nuestra compañera, amiga, militante, súper grosa, Ángeles Zúñiga, haya ingresado al área de recursos humanos de Vialidad Nacional. Ustedes ya hablaron con ella, hablaron con, con este, funcionarios de, del área y demás, abordando el tema. Y, y pensaba que esta, esta ley que fue sancionada el 24 de junio pasado y que fue promulgada un mes después y que entró en vigencia hace dos semanas, tiene muchos alcances, ¿no? porque además de establecer un mínimo del 1% para toda la planta laboral del Estado Nacional, Esta ley de cupo de inclusión laboral travesti trans incorpora una serie de principios de inclusión y de no discriminación y también prevé incentivos económicos por contratación para el sector privado.、Uh -huh. Entonces, d i g a mientras o s m el Estado v a cumpliendo muy tarde, muy lento, lo que vos quieras, pero va ahí, qué sé yo, este, siempre decimos que está llegando tarde para todas las personas que ya no están. está llegando tarde para, en esto digamos, de, de reparar,、eh, la verdad es que llega muy tarde, pero está llegando. Y, y bueno, nos dan ganas también de ver si el sector privado se va poniendo las pilas, ¿no? Con, con este tema. Entre las medidas de acción positiva que se pretenden implementar, más allá de la cuota del 1% de la nómina que debe respetar el Estado Nacional, Y su prioridad en la contratación, este, se han establecido beneficios para incentivar su contratación por parte de las empresas privadas, que consiste en la posibilidad de tomar las contribuciones patronales generadas por su contratación como pago a cuenta de impuestos nacionales durante un año desde la contratación.、Uh -huh. Y en las micro, pequeñas y medianas empresas, ese es un plazo que se va a duplicar. ¿sí? Claro. Entonces, también se ha pensado, y digo para, para los. Los empresarios y las empresarias que tienen posibilidades también de dar cumplimiento a esta ley, que ya este, digamos está todo previsto para que puedan hacerlo y con ciertos beneficios. ¿no? Eh, también se va a promocionar、eh, una línea de créditos con tasas preferenciales del Banco Nación para el financiamiento de emprendimientos dirigidas exclusivamente a, a personas travestis, y transexuales y transgénero. s Y en el marco de、eh, la cuestión de las empresas, quería contarles que、eh, por primera vez en la Argentina、eh, se va a elaborar un índice para conocer el nivel de inclusión LGBT más en las empresas. Se trata de、eh, HRC, Equidad AR, un programa global de equidad laboral. Está,、eh, las, las siglas son Human Rights Company, que es la fundación que, que lo promueve. Esta fundación junto con el Instituto de Políticas Públicas LGBT, y tiene por objetivo,、eh, que ya se lleva a cabo en otros países, la de promover una mayor conciencia sobre la inclusión LGBT y también la de incrementar la obtención de resultados tangibles en la comunidad de negocios. Entonces hacen un trabajo conjunto con socios estratégicos en el ámbito corporativo. Y van analizando a ver cuál es el grado de cumplimiento, qué políticas hay y demás. Esta encuesta HRC Equidad AR se va a aplicar en Argentina por primera vez entre marzo y abril del año 2022. Y va a producir un informe final de las empresas más inclusivas para trabajadores y trabajadoras LGBT que se va a publicar en julio del año que viene, en julio 2022.、Eh, ¿Qué es lo que dicen? Dicen que、eh, tienen ciertos pilares estratégicos sobre los cuales basan esta, esta encuesta, cuáles son los puntos que las empresas tienen que, que cumplir、eh, para digamos, tener un panorama general del empresariado y la inclusión、eh, laboral en este sentido.、Eh, punto uno, si tienen políticas de no discriminación, cuáles son y demás, Eh, la creación de grupos de trabajadores y trabajadoras y personas、eh, aliadas, la puesta en marcha de consejos de diversidad e inclusión, si los tienen o no, y si hacen actividades públicas para apoyar la inclusión LGBT. Esos son criterios con los que trabaja el Índice de Equidad Corporativa、eh, y es un instrumento con el que califican todos los años a más de 1.200 negocios, Eh, y lo vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, sobre todo、eh, en los Estados Unidos y en, y en muchos otros países. Hay 500 de estos negocios que son globales en Estados Unidos y que analizan esta cuestión.、Eh, ¿Qué es HRC Equidad AR? Según lo dice el Instituto de Políticas Públicas LGBT, se trata de una herramienta de autoevaluación. -eval Que en lugar de buscar la sanción o la penalización, tiene por objetivo permitir la mejora de los procesos hacia el interior de las compañías. ¿Y para qué les sirven las empresas? Bueno,、eh, lo que pueden hacer, digamos, si son incluidas y、si、se destacan、eh, dentro de las empresas líderes en, en inclusión, van a poder、eh, utilizar el logo. HRC, Equidad AR2022, para promoverse como un, un lugar de trabajo inclusivo para la comunidad LGBT. Es decir, hacer este, difusión porque, digamos, lo que se ha logrado, dentro de las muchas cosas que se ha logrado a partir de, de todo este trabajo de la militancia, es que sea políticamente correcto Eh, difundir que en las empresas, el Estado y demás es inclusivo. Sí,、eh, es una, lo cierto es, es que hasta ahora, no, hasta ahora no pasa nada en el sector privado Exactamente. con la inclusión entonces, laboral. Eso lo, entonces, eso es lo que iba a hacer,、eh, hacer referencia, Laura.、Uh -huh. Lo que hemos logrado es que、eh, se pueda, digamos, promocionar, pueda promocionarme como una empresa inclusiva o como un Estado inclusivo. Porque desde el discurso se ha logrado que eso sea bien visto. Lo que falta es la concreción real de que todo esto se esté llevando a la práctica. Claro, obviamente. Entonces, nos viene bien lo de la encuesta y lo de todo este trabajo que va a hacer esta fundación y demás,、eh, que además digamos, también me parece que es una forma de ayornamiento que tiene el capitalismo, o ¿no? n porque el, el, el capitalismo. Es espantoso y es asombroso porque también tiene esta enorme capacidad de ir adaptándose a los distintos tiempos. n o Entonces, si está bueno ser inclusivo, porque ya se ha ganado ese discurso o ese lugar,、eh, el empresariado y el capitalismo se ayorna a esta cuestión y lo empieza a tener en cuenta como algo para decir, para promocionar y para publicitar.、Uh -huh. eh, a Digamos, la desventaja que puede llegar a tener、eh, para el empresariado es que tienen que cumplirlo a eso, ¿no? Porque yo me puedo promocionar, pero después en los hechos no lo hago, quedo como en falta. De todas maneras, la publicidad también tiene esa capacidad de decir lo que soy, digamos, y hacer, ser grandilocuente en mis mensajes publicitarios sin que eso necesariamente tenga una correlación con la realidad de lo que esa empresa o ese lugar esté haciendo, ¿no? Digamos, y eso no es solamente para, para el empresariado, lo es también para el Estado, lo es para los partidos políticos, lo es para digamos, cualquier, cualquier persona o institución o organismo puede hacer al a r a c a de determinada cuestión y en realidad no está cumpliéndolo. Y entonces ahí nuevamente vuelve a tomar preponderancia la enorme importancia que tiene el activismo, que es el que genuinamente va a hacer lo que haya que hacer para desenmascarar todas estas mentiras, para hacer que las, las cosas funcionen más allá del rédito personal y capitalista que puede llegar a tener una empresa, o el rédito que puede llegar a querer sacar algún partido político, algún gobierno, o algo de quedar bien con determinado sector sin que realmente lo esté sintiendo y lo esté defendiendo desde la convicción. Porque muchas cosas se defienden y se dicen por la conveniencia, que es Eh, son dos mangos aparte, ¿no?、Uh -huh. Pero digamos, ahí siempre, digamos, es sumamente importante el laburo que hace、eh, todo el colectivo LGBT desde la militancia,、eh, porque ese es genuino y ese es, de, ese es de verdad. Entonces, más allá de que, desde, de que vayamos teniendo. Excelentes noticias como la incorporación de alguna compañera. Esa compañera, que además es una gran militante, sabe del gran desafío que sigue teniendo, porque más allá de, una, de esta obtención,、eh, hay todo un colectivo que sigue estando en la misma situación de siempre. ¿no? Entonces,、eh, celebramos y, y, y nos ponemos súper c o n t e n t e s de que estas cosas vayan pasando, pero nada de esto, digamos, nos hace. Bajar los brazos o tomarnos un descanso, o qué sé yo, porque en realidad lo que va ocurriendo es algo mínimo con respecto al horizonte que nos marcamos, que es una transformación de tipo cultural, que no s é digamos,、eh, puede ser sostenida más o menos, enmarcada dentro de alguna cuestión de tipo legislativa, pero. Eh, la concreción se ve cuando culturalmente eso se ha modificado y cuando ya no hace más falta、eh, toda esta tarea que estamos llevando adelante. n o Así que, digo, seguiremos de cerca a ver qué es, lo que hace, qué es lo que sigue haciendo el Estado en su marco legal de promoción del empleo para las personas travestis y trans. Celebraremos cada una De este, los nombramientos que se vayan produciendo. Y también seguiremos a ver qué es lo que pasa con las empresas y seguiremos en esta,、eh, en esta lucha diaria, continua, permanente, que no se va a terminar、eh, ni en esta generación ni en, ni en la próxima, porque esto es algo que es,、eh, ya es histórico y que viene desde hace mucho tiempo: que es el respeto de los derechos de las personas independientemente de la construcción sexual, de género y demás. ¿no? Así que. Eh, eso, y, y me pareció muy, pero muy hermoso algo que a propósito de, de esta buena noticia que nos llena de tanta alegría con respecto a Ángeles Zúñiga, que escribió Cintia Alcaraz, nuestra compañera. Y, y que yo quisiera leerla acá para que forme parte de la columna. ¿Cómo no? Este, porque me parece que es otra forma de compartir、eh, esas palabras de Cintia dirigidas a, a ángeles y que las hacemos propias、eh, porque coincidimos y porque, bueno, porque celebramos ¿no? todo lo dicho. Y dice: de las nuestras, la mejor. La que no pidió permiso, la que juega en equipo. Y distribuye la pelota como buena capitana, la que no quiere la gloria, si no es para todas, la que sueña con un mundo de trabas juntas y diversas y más que nunca organizadas. De las nuestras, la que nos hizo tambalear las certezas, la que no se calla nada, la que nos puso los puntos más de una vez, la que no se deja convencer por la charlatanería de turno. De las nuestras, la que dijo basta. la que irrumpió en las binarias aulas universitarias y lo cambió todo para todas y todes. El feminismo nos hizo compas. Su corazón como un cuenco colmado de experiencias migrantes nos puso un cachito más cerca. Hoy estamos de fiesta, estamos felices y aliviadas. Ya no más limosnas para nuestra compañera, ya no más migajas, deudas y bolsones de harina y más harina. Pero faltan tantas. Trabajo con B corta, registrado para las trabas y trans. Trabajo registrado para reparar sus vidas, las que hemos destrozado desde nuestros privilegios cis、si、heteronormados. Trabajo registrado por la memoria de Loana y Diana y por todas las que no quisimos ver. Ingresos masivos y urgentes al mundo del trabajo. Transformación de las matrices de un sistema productivo que empobrece, excluye y clandestiniza. A las disidentes. Acceso genuino a derechos políticos, sociales y culturales. Nuestras compañeras trans, nuestras hermanas trabas, no exigen más que aquello que les debemos. Te quiero fuerte, oro del Perú, le dice Cintia, y bueno, nos sumamos a ese saludo. Te queremos mucho, Angie, oro del Perú, y te deseamos lo mejor para vos en este trabajo y sabemos que. Que todo lo que a vos te haga bien va a ser desparramado a todo tu entorno, a un entorno que no se circunscribe solamente a ese lugar de trabajo, sino que va a seguir este, creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y vamos a estar ahí para seguir、eh, en la lucha, para seguir de cerca todo lo que vaya pasando, para estar desde la militancia en las calles, que es el lugar nuestro, es nuestro lugar. en el mundo, la, la calle y la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ. Así que、eh, vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo en el Estado, en el sector privado y fundamentalmente con la sociedad y este cambio cultural de inclusión que necesitamos seguir trabajándolo arduamente porque sabemos, nos falta mucho, pero eso no priva de que estas alegrías también nos signifiquen cosas enormes、eh, para Desde lo personal y desde lo afectivo y desde lo amoroso. Así que eso es lo que quería compartirles con ustedes en esta columna degenerada y disidente. Abrazo grande, equipo. Abrazo, Vero. c h a u c h a u